como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Te propongo armar un espacio propio, suspender por un rato los prejuicios y la rutina cotidiana. ¿Se podrá? Y te propongo meternos en una especie de sana locura que se conjuga del siguiente modo. Vos y nosotras... Y nosotros, si no te gusta el plan, el universo está lleno de radios. Y si te gusta hacer el experimento, decimos... Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores... Mejor decir... Creo que hoy Decimú va a ser un programa sorprendente en distintos sentidos. Uno por la calidad musical y artística de algunas de las cosas que vamos a oír. Porque estamos con una de las cantantes que más me sorprendió en los últimos tiempos. ¿sabes? Vos me perdonas que yo te piropeé sí, un sí, poquito, sí, Susie. Vine Pero... a eso, vine a eso. Bueno, entonces te voy a piropear. Una de las cantantes más sorprendentes por la calidad, por la ternura, por... El, la variedad del repertorio y estamos hablando de Susy Shock Susy Shock ya vamos a ir escuchando tus músicas durante el programa porque aparte has hecho un disco que se llama Buena Vida, Poca Vergüenza que es como la, la, la ofrenda que me ha dado mi abuela Rosa la Tucumana con esa frase y yo quise como homenajearla en el título del disco eh, como buena tucumana pilla como buena abuela tucumana ella me ha dejado sus frases creo que, que en general las abuelas cuando son pillas e interesantes dejan sus buenas frases y ella me dijo una vez cuando yo era muy chica le pregunté ¿qué hacía para estar tan linda? ella me dijo buena vida y poca vergüenza buena vida y poca vergüenza ah, vamos es. a tener que tomar esa es como una receta no es una receta de vida y ella la que abuela. tiene 90 años que si la vieras lo que es su piel y su andar y su paz en el medio de ahí de, tiene cuatro casas y el río en Santa Lucía sigue ahí instalada ella Eh, le, lo cumple Buena vida y poca vergüenza Bien, tu abuela es de Tucumán y vos Yo nací acá en Buenos Aires De mamá tucumana y de papá pampeano eh, Pero con una construcción Cultural muy tucumana o sea, Porque toda la familia Los hermanos y las hermanas de mi vieja Se instalaron en Buenos Aires muy jóvenes Y con mucho vínculo ¿no? Y el folclore claramente viene de ahí De esa familia Mi viejo también bailó, mi viejo es más tanguero en realidad Es un pampeano tanguero de hecho de bailar también tango pero la familia eh, tucumana sobre todo es la que entregó el folclore bueno, pero usaste las palabras construcción cultural, entonces yo vos sabes que la gente que escucha este programa a lo mejor no te conoce, entonces yo quiero decir algo, a ver si, si le erro mucho y vos cacheteame cualquier cosa Susi nació varón Susi Shock en lo que normalmente lo consideramos un varón me hace, sí, así, ponele, me hace así como más o menos nació con, en lo que normalmente no sé hace... si nacemos varones y mujeres yo creo que Ahí está. sí digo eh, si sí, portamos genitalidades en todo caso que le significan a la ciencia determinados eh, géneros pero pero soy un devenir de sus y Shock, porque Porque en el fondo, digamos, creo que ¿quién no deviene en algo, no? Que, o sea, no nacemos ni varones ni mujeres, creo que nos vamos construyendo, no lo he inventado esto yo, digamos, hay gente muchísimo más capaz que, que, que, que lo ha podido descifrar y nos está dando también ese, ese, ese argumento interesante de sabernos personas que nos vamos construyendo. Digo, nací Daniel, en todo caso, y me fui, porque no sé si alguna vez fui varón, digo... Eh, portos genitales, lo sigo portando de alguna manera siendo sushi entonces no me, no me dan cuenta del varón en todo caso, sino tiene que haber una construcción de lo que me fui eh, autopercibiendo eh, en mi derecho también de autopercibirme de, de muy tantas distintas cosas en este caso como Susi. Y en ese devenir estoy, porque tampoco significa que seguiré siendo sucio toda la vida, qué sé yo, que me deparará el destino. Yo, hay algo que descubrí, interesantemente, al perderle el miedo a esto de saber que somos un devenir, es que no, no me importa lo que seré, va a estar bien eso que seré, ¿ves? voy a disfrutarlo, voy hacia eso. Perfecto, ir hacia eso en un contexto en el cual est, esta, este devenir... ¿Mm de chica, a vos, era, era en un marco absolutamente hostil. Quiero decir, recordemos, por ejemplo, que hasta hace muy poquitos años había un obispo porteño, don Cuarrachino Antonio, sí. nacido en Italia y demás, que proponía mandar a todo el mundo a las Islas del Tigre, a todo, toda persona que no tuviera la sexualidad estereotipada. Sí, sí, construir la digamos. propia isla, no como una si fuera isla, una nación claro. aparte, con nuestra constitución y todo. De los tres volví a ver el video de lo que decía... Eh, bueno no hace poco Monseñor Aguer también ha dicho otro tanto otra tanta atrocidad así sí a sí, en, en mi caso digamos soy parte de, de estas generaciones que han tenido que pelear mucho y siguen peleando mucho con con con eh, la hostilidad de esas miradas intolerantes eh, supervigentes también con muchas cuestiones también ganadas en esa misma autoestima y esa revalorización de, de los propios derechos y sobre todo de la propia dignidad de la propio orgullo de ser una lo que es Pero vengo de, particularmente de, de ese primer nido que es esta, la familia que te toca y vos no elegís este papá y esta mamá, la Nelly y el Benincho, que está bien nombrarles porque, porque también está, está está bien honrarles cuando han hecho todo lo contrario a lo que se espera de este mundo, que es abrazar a ese niñito, a mí, a mi hermano y a mi hermana también, obviamente, pero digo, a este niñito que eh, empezó a, a buscar sus propias... Devenires y sus propios procesos por ahí sin saber las palabras simplemente eh, pude, pude ser eso en ese contexto de abrazo en mi casa algo tan obvio como debería pasar a todo el mundo Y como no le pasa en general a las trabas, ¿me entendés? Que son eso, expulsadas eso, de sus casas, sobre todo. Eso te iba a decir, porque en general, si uno ve el lugar común o el, pre, o el preconcepto que hay en estos casos, es, bueno, la familia, uh -huh. la alejó, nunca la quiso, uh -huh. o es una persona... Vos estás hablando de un contexto familiar que generó exactamente lo, lo contrario. Sí, que aparte creo que somos muy pocas las que podemos dar cuenta de eso, y, y de la importancia de ese abrazo. Porque, a ver, es muy distinto... Yo en, este, en último tiempo me estoy dando cuenta de esto. ¿no? por eso estoy revalorizando mucho a, a este viejo y a esta vieja que tuve eh, en el caso de, de mi papá todavía lo tengo, pero digo porque una cosa es decir que a vos te grite la escuela, la calle, alguien sos un maricón, y vos vengas llorando a tu casa y te abracen, y te digan no, todo bien, te queremos, otra cosa muy distinta es que, ¿sabes qué? te amamos porque sos maricón eso es tan potente, yo me doy cuenta que parte de esa autoestima de que mi papá y mi mamá me aman con esto que soy y esto que soy voy buscando, es tan gigante que después vos no le andás pidiendo al mundo, entendés que te quiera. Vos salís al mundo en todo caso eh, repleta de un montón de cosas, de abrazos, ni más ni menos, eh, para pelear, en todo caso, otro mejor horizonte para otras tantas y otros tantos, para, para los mismos deseos que seguimos buscando y, y que siguen siendo también hostilizados. Digo, a mí me parece como muy gigante, el mundo para mí fue el problema, pues salir a esa calle, no porque me dijeran maricón, sino porque es porque hostil, no porque es esa cunita y ese abrazo en esa cajita de cristal, que finalmente es esa casa que tuve, eh, no es el mundo. Ahí empieza otra negociación y otra cuestión. ¿no? Y otra cuestión de la que ya vamos a ir hablando, porque de lo que estamos, eh, a lo que nos estamos refiriendo en toda esta charla con Susy Shock es sobre arte, sobre cultura, mm -hmm. sobre creación y también sobre cómo generar derecho, ciudadanía en una pelea que hace 15, 20, 30 años parecía ridícula sí. e impensable y que hoy gente como Susy Shock y tantas otras que ya vamos a ir nombrando mm -hmm. a lo largo del programa, entre otras sí. Loana Berkins que ha intervenido en esto de oh. tantas veces y que la extrañamos tanto, pero ya vamos a hablar sobre cómo fue esa cuestión, pero antes de ir al siguiente bloque y escuchar antes un poquito de música tuya. Velozmente, a mí siempre me decían, Sergio, ¿sos o te haces? Esto me lo decían por razones eh, que prefiero no, no mencionar. Entonces, vos lo que estás diciendo es, si yo te pregunto, ¿sos o te haces? ¿Qué dirías? Soy y me hago. Para dar luz hay que prenderse fuego. Este es un decimú para escuchar con las orejas paradas. Música. Así, con el canto al lado, así viene este presagio, así, huesita de pobres, así, huesita de tanto, así, desenmascarando, así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así colibrí rato, así colibrí en el modo así colibrí en el canto así colibrí anunciando así posible la senda así nada que detenga así contra todo eclipse así contra los mandatos MULȚUMIT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 Decimo. No adivinamos el futuro. Veamos el presente. Decimo. Por el derecho a la rebeldía. Decimo se escucha siempre en www.lavaca.org, se escucha en la página de Farco, en 200 radios comunitarias y hoy nuestro lema es buena vida, poca vergüenza. Porque estamos con Susi Jock y ese es el lema. Tu abuela se llamaba. Se llama Rosa. Rosa, Rosa. Arte. Rosa, la abuela de Susi, generó esta receta que me parece <risa> fantástica. Buena vida, poca vergüenza, como un modo de mantenerse joven, saludable, creativo, qué más. Y peleando incluso digo, mi abuela es alguien que que, que también le ha costado mucho eso. Digo, quizás a veces eh, lo que lo que hacen algunas abuelas, algunas mujeres, algunas algunos afectos es tirarte a vos la posta para que vos no repitas muchas de esas cosas no porque ella eh, también es su generación ha sido muy muy también muy castigada por el machismo y por seguir a, a un hombre también un poco agresivo digo todas esas cuestiones que ser mamá y nada más eh, no no no dejarse pensar otro horizonte y de repente te largan esas frases como diciendo vos no alguien tiene que parar la pelota y tiene que vivir de la manera que quiera no a partir de su propio deseo eh, son señales que las tomamos o no, yo las tomé claro, eh, porque aparte parece es cierto que parece difícil vivir con poca vergüenza, hay cantidad de cosas que no nos atrevemos a hacer, mm. que tenemos mm. miedo que no sé qué dirán claro. Esto y, y hasta la buena vida parece una cuestión que tiene que quedar relegada a un conjunto de obligaciones y, mm. y deberes, vos hablas de deseo Sí. Y vivir, de en el, vivir lo más cercano cana al deseo propio, que debería ser creo que la razón por la que vinimos a este mundo, nos traen a este mundo, porque no venimos solos. Entonces, eh, y eso es lo que tanto cuesta, porque, y, y a la vez tonto lo que esta sociedad hace para castigarnos, que ese deseo no fluya, ¿no? O en todo caso, que hay deseos permitidos, eh, o de, de, de jerarquías de deseos, ¿no? Entonces, deseos que, que, que son más peligrosos que otros a mí, digo cuando hablo de privilegios porque hablaba hace rato de mi mamá y mi papá y de todo este mundo, también el mundo del arte Pues yo empiezo a los 14 años Ajá. en el arte Y ahí entro a otro... A otro al teatro, sobre todo. Mi al gran teatro. formación es el, fue el teatro Yo empecé a cantar después para el teatro, empecé a escribir para el teatro. El gran abrazador, no, el gran acla folteatro. Aclaremos que Susi escribe, es poeta... Y, eh, y actriz. Y entonces, actriz, claro. ahora vamos sumando al oficio. Claro, y de repente... Varios gremios hay ahí. Tener 14 años, yo me metí directamente a los grupos de teatro independiente... Eh, no hice algunas cosas así con gente más conocida pero sobre todo mi formación ideológica fue con esta gente gente que estaba un año ensayando para hacer una obra y cuando estrenaba pensaba que con esa obra iba a cambiar el mundo iba a producir la revolución iba a cambiar la vida a tantos y la verdad que ser niñita dentro de ese panorama tan romántico y tan épico es lo mejor que me pudo pasar eh, más allá de lo que significa así el arte como, como hecho lúdico con, con todo lo que significa eh, también mis propios procesos de búsqueda en un lugar donde está permitido, avalado y abrazado también, ¿no? Eh, eh, cuando más rara sos el arte, más te quiere, más te necesita. Entonces digo, yo salí de, de esa casa a eso, a ese otro mundo, eh, entonces ya digo, al grado de la vergüenza, hay algo del grado de la vergüenza que a mí, la verdad que no, no, no tuve tanto, tan porque es lo primero que te enseñan a a perder en esos espacios. Claro. Cuando te abrazan y sos divina y te dicen que sos divina en lo que sos, la vergüenza no está. Y en el espacio lúdico del arte en general y sobre todo en el teatro en particular donde vos tenés que exponer tu cuerpo, si tenés vergüenza, amiga, no podés hacerlo. Estamos hablando con Susy Shock, coplera, poeta, ¿está bien que diga coplera? Cantante, cantor, ah, bueno, o cantora. Cantora, a mí me gusta cantora, cantora mucho, me gusta porque aparte hay algo del orden, soy una cantora de música popular aparte, ¿no? Que... Que me gusta eso, cada vez más y aparte ahora que vengo recorriendo los últimos años más el continente, más Latinoamérica hay algo del cantora popular que está buenísimo, porque si fuera solamente una sola cosa no podría cantar un candombe A ver, como cantor, cantora sucio, ¿por dónde has andado? y estuve bastante países estuve, bueno, Brasil voy todos los años que es todo una eh, claramente es un lugar donde sobre todo va la cantante, porque por la cuestión de idioma es muy difícil traducir los textos y a mí es un idioma que me cuesta en general entonces va la cantante y la cantora y ahí hay algo de y vos vas de, con tus coplas a Brasil vos sí? Brasil que si hay algo que no le falta es música pero se prendieron y, y agradecen eso. tanto eso porque pero es vos. algo que les resuena distinto no porque, porque precisamente son tan ricos en eso en la musicalidad son música andando ya o mirando hasta, hasta las esperando el, el bus son música pero digo eh, tienen eh, son muy agradecidos y muy agradecidas con eso de la novedad una viene con una cajita a cantar una copla nada más y les rompe la cabeza Le sienten ellos como eh, hay una cosa muy interesante después estuve en México fue un público muy intenso también ahí fue una única vez eh, pero estuve tuve una serie como de cuatro recitales en una semana y después eh, Montevideo, Chile estuve en Paraguay eh, estuve en Bogotá este año oh, que también fue un público hermoso también Eh, así que eso vamos cotejando también que hay algo de universal dentro de lo que vamos haciendo por eso me, me gusta esto de la canción popular porque no, no no está hablando solamente de una geografía aunque yo voy y soy de acá claramente con noto esto que soy no mi tierra Y entonces ahí aclaremos un detalle cuando vos te presentás allí te presentás como artista uh -huh. trans o travesti sí. o algo Sí, no puedo no hacerlo Sí, es desde ahí diálogo con el mundo yo haga claro. lo que haga Pero la gente que va a ver va a escuchar las coplas o va a escuchar una travesti? Yo creo que al principio hay algo de que, que, que tiene que ver con la novedad de uy, una travesti que canta copla, que no es que viene a hacerse la villón o la Marilyn Monroe, sino esta idea también preconcebida, preconcebida ¿no? de, de de lo la, que De sería, la caricatura una, travesti. Claro, ¿qué claro. sería? O viene a ser un, un stand-up, ¿no? Digo, ¿qué viene a hacer? Y de repente, creo que es, hay una sorpresa, una o dos canciones, o la primera vez que se te ve, y después claramente, porque yo eh, soy una. Yo tengo un oficio detrás, digamos, entonces que respeta. Yo, yo creo que antes que travesti yo soy artista, menos lo que te digo, porque mi formación fue claramente ahí, mi cuerpo estuvo uh, sobre... Mira, yo me tengo un tatuaje pequeño que me lo hice recién hace unos años, porque había algo del cuerpo, de la no intervención con el cuerpo que tenía que ver con el cuerpo al servicio del arte. Ah. Si el cuerpo necesitaba, o lo mismo, ¿viste? No pero, trabajaba... ¿Cómo es este tatuaje que tenés acá en la mano, en tu piel? Buena vida y poca vergüenza, dice. O sea, cuando, cuando saqué el disco me lo hice, pero claramente había algo de eso que me di cuenta, porque mi cuerpo estaba a servicio del arte, porque esa cosa casi fanática y, y tan exigente ¿no? De, de, del arte, ya vuelvo repetir, era muy chiquita, entonces agradezco eso. tan tan disciplinado es una tipa muy puntual, por ejemplo y tiene que ver con eso, que no se puede perder tiempo para ensayar, hay que ganar tiempo ¿verdad? cuando más tiempo tenés para ensayar, mejor es la cosa del oficio entonces yo digo, canto y lo canto bien, pero porque es mi oficio no se hace otra cosa me pedís que haga un frito y me sale mal y me pedís, y admiro un montón de otros oficios que no sé y no estoy capacidad de hacer, pero yo siento que también voy a entregar a un oficio entonces, la verdad es que cuando eh, cantamos o y tocamos este yo con la banda o este, con algún músico tenemos que sonar bien tenemos que ser afinados tenemos que estar en la nota tiene que ser arreglos bellos tiene, tiene que ser importante lo que decimos por lo menos bello no sé si importa del bello lo que transmitimos lo que decimos lo que da cuenta esa canción y en todo caso después la gente se queda con eso Claro. Porque si no creo que la novedad de una traba se pierda el segundo tema y la gente puede estar agradecida, puede ser hasta piadosa de ver a alguien supuestamente marginal que está tratando de contar algo, eh, pero más como un hecho sociológico, yo creo que el hecho político también es decir, mira, cantamos bien, nuestros oficios los hacemos bien, el tema es que no nos deja esta sociedad demostrar que... Estamos capacitadas y tenemos saberes y tenemos mucha belleza para darle a este mundo, ¿no? En la medida que estamos sobreviviendo, soy una privilegiada porque me quisieron, entonces no tuve que estar parada en la calle, como está la mayoría, y de saber cuántas, ¿no? Cuántas alondras bellas poetas y cuántas, no sé, tantos oficios hay ahí perdidos porque hay tantas para entregar un montón de cosas que no les dejamos. Estamos hablando con Susy Yo, y ya vamos a volver para hablar de un libro... Vamos a hablar también de un, un gritazo, gritazo que me tenés que explicar Dale. qué significa eso. También quisiera que me cuentes por qué decís traba y no decís trans. Uh -huh. Hablo de los lenguajes que se sí, usan sí, alrededor sí, de esta sí. cuestión y, y un poco sobre esta cuestión que mencionabas recién también, que es el tema de la prostitución y las chicas que están en la calle. Dale. Me duele en tu Hoy hay muchas palabras, pero también hay mucha música. Escuchemos a Susy Shock. El, horizonte, el sol, el aire. Decimo. Creemos en dioses que existen. Decimo. Libros y alpargatas Venía punto de encuentro. Mate y bizcochitos Dividis y dulces. Y poli trigoyen 1440. Remeras y empanadas. Carteras y revistas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 Cuando sea grande quiero seguir aprendiendo, como ahora, que aprendo que juntándonos podemos más, que se puede luchar para vivir con dignidad, que se puede soñar con un futuro de inclusión, que el futuro es ahora y nuestra grandeza es construirlo a nuestra manera día a día, sin moldes ni patrones. Eso es ser grande para nosotros. Imaginar, soñar, luchar y construir juntas y juntos una comunicación más democrática y plural. Ley de fomento a las revistas culturales e independientes de Argentina. Más comunicación, más democracia. www.revistasculturales.org Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca.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 Esto no es un programa de radio. Esto es Decimú. Y hoy es un Decimú con ese lema y esa receta que es buena vida y poca vergüenza. Gracias, Susi. <risas> Qué lindo lema. No hay que tener tanta vergüenza y hay que tener una buena vida. Es un derecho que tenemos, pese a todas las catástrofes que a veces sentimos que nos rodean. Cuál sería la, la idea de tu abuela Rosa? Es no nos dejemos ganar por las catástrofes que nos rodean. Sí, y, o Pedro Lemebel que dice ¿no? esto de abrazar las alas, no besar las alas, que las alas no no crezcan rotas, no, o sea, porque creo que en todo caso estamos hablando de la posibilidad del vuelo propio. Eh, ¿Qué tenemos para dar? que no le estamos pudiendo dar? Porque eh, partimos de mucha opresión, ¿no? Eh, si tuviéramos toda la, todos y todas la posibilidad de fluir desde esas infancias eh, y en lugar de tomar tanto tiempo de la vida, 10, 20 años para decir soy esto digo me parece que es una condena muy terrible a cualquier humanidad ¿no? decir ¿verdad? 40 años de la vida de una para decir después de terapia, de, de huir de las violencias de encontrar los sentidos de, de, de quitar tanta eh, tanta cosa que queda callo por la vergüenza de ser una misma Digo, si no pudiera de una decir... Yo creo eso, digo... Te puede encontrarse con, con la belleza, con el arte, con la poesía... Con lo que sea, para finalmente... Después ser médico más creativo... Político más creativo... no Papá, mamá, digo, más creativo... Porque para mí el arte... La posibilidad de crecer en el arte... En la paz que te da el arte... Eh, en la paz inclusive está... Con, con, con la crisis poderosa que tiene la contradicción... Poderosa que tiene el arte... Pero como hecho lúdico en sí, ¿no?... Eh, me parece que es lo que nos, nos genera la posibilidad de, de, de proponer eh, lo propio, la belleza propia. Eh, eso creo que no, nos perdemos cuando estamos sobreviviendo. Cuando estamos sobreviviendo, por ejemplo, ahora que estamos en un punto de encuentro, por eso se escuchan canillas y cosas, porque están preparando cafés y porque cosas. hay que pagar el alquiler, hay por ejemplo. Hay que pagar el alquiler y hay que... que... que... que preparar el café para, para café la gente para... bella que se sienta para tomar... Gente bella. A ver, Susi, si, si a mí me preguntan, yo digo, Susi es una femenina, sí, <ríe> es sí. una mujer, yo lo tomo como una cantante, una artista, sí, una sí, creadora sí. y demás. Vos a la vez, cuando te autonombrabas, hablabas de traba. Ahora, otras amigas dicen, no, somos trans. Entonces... ¿Qué palabra es la que correspondería usar si es que corresponde a algo? En realidad lo primero que hay que hacer es pararse frente a alguien y escuchar lo que tiene esa misma persona para nombrarse a sí misma. Entonces vamos a encontrar un montón de posibilidades. Ninguna posibilidad es superior a la otra. Me parece que tiene que ver con, con la autopercepción y ahí nos banquemos la autopercepción que venga enfrente. No somos quienes para, para eh, violentar o no o no creer, eh, o no aceptar lo que el otro la otra propone de sí misma. Eh, en mi caso yo me creo traba, soy una persona trans, pero creo la traba, y la traba desde este concepto más sudaca, estábamos hablando de que, de que viajaba. A mí viajar también me fue dando como más conciencia de que es una palabra claramente acunada desde acá. Cuando se dice traba se piensa en Nadia Chazú, en Loana, en Diana, en Marlene, que son las que... Eh, utilizaron políticamente el concepto traba, para diferenciarse del resto del mundo somos traba, porque somos sudacas porque somos pobres porque Ay, somos... Y yo, a ver, hagamos bien este sí. detalle para la gente que, que a lo mejor no conoce el detalle ¿de quién estabas hablando? yo de... las conozco pero si sí las presentamos no estas activistas militantes las que han abierto el camino en este sur del mundo eh, corriéndose de muchos de estos lados que son reales y concretos de, de dolor eh, para pensar política no a mí todavía me resuena esa que está en Youtube, se puede ver el video de Luana que cuando va a la ONU y dice yo no soy roberta Menchú, yo no vengo a dar testimonio, yo vengo a hablar de política uh -huh. es el lugar que nos enseñaron ellas de corrernos de la victimización para pensar y discutir este mundo no venimos a decir, déjenos ser no nos lastimen solamente sino estamos diciendo eh, venimos a pensar política esto está mal hecho Nosotras proponemos un montón de otras cosas, venimos a repensar cómo creamos niños, cómo los echamos a la guerra, cómo los violentamos, en, en, en nombre de esta hegemonía que es la que dice que nosotras estamos mal. O sea que estamos hablando de Loana Berkins, de Marlene Guayar, de Diana Zakajan, de Nadia Chazú, de muchas, muchas, muchas inclusive eh, menos... Eh, visibles y no, y no tan conocidas como ellas, pero que, que en, en sus territorios, en sus calles, cotidianamente van peleando, ¿no? Eh, eh, con su presencia, su cuerpo. con una presencia que es una pelea que significa que asumir una sexualidad distinta, un una, género, identidad, un una identidad de género. género sobre es un género. tema político. Sí. Obvio. No es una cuestión personal o privada. ¿sí es que nos enseñaron que todos y todas tenemos identidad de género a construir. Vos podés. Vos sos este cerco que se construyó. Eh, que también se puede ver construido un montón de cosas y se construyó esto eh, eh, que seguramente tiene muchas cosas para seguir discutiéndose eh, pero que en todo caso se va a parar entendiendo que somos construcciones de identidades Eh, entonces eso nos pone como en un punto de igualdad para bancarnos toda la diferencia de eso, ¿no? porque no elegimos lo mismo, porque no somos finalmente lo mismo, pero tenemos la posibilidad de construirnos. Eh, Marlene dice una frase bella que es somos el primer objeto de arte a crear. Y no habla solamente de las trabas, habla de, se supone que toda humanidad debiera hacer eso. Ahora ¿qué es eso de que uno estos días van a pegar un gritazo? Sí, estamos invitando el jueves 24 de noviembre en la Plaza de Mayo a las 5 de la tarde, porque también en esta coyuntura política de nuestro país estamos sentimos que, que, que tenemos que volver a gritar porque no estamos siendo vistas, porque nos siguen matando, específicamente por ser trabas. Eh, y no estamos en la agenda emocional, sobre todo, de nuestro país. Eh, y tenemos la derecha ahí, entonces eh, es necesario también gritar para. para gritar como manada para que para que la otra se sume y venga, porque también estamos dispersas nuevamente y tenemos que reencontrarnos, porque, no, porque a Diana la mataron hace un año, a Diana Zacayán, esta poderosa y hermosa dirigente amiga, y Loana se murió en, en el verano y quedamos huérfanas, entonces también hay que decir eso, que tenemos que... que, que ¿viste? como manada llamarnos para reabrazarnos pero y entonces, gritar. La idea es que Plaza de Mayo va a poder convocar, sí, a que vengan sobre todo en más? un círculo traba Trans. Sí, pero venís a, a hacer un gran abrazo alrededor nuestro. ¿Quién? Vamos a estar en el centro para gritar y van a sumarse en los gritos, pero sobre todo que estemos en el centro visibles para gritar, para que nos dejen gritar al más estilo quizás salvaje, ¿no? Porque ser traba sigue siendo incómodo, no tenemos un presidente que jamás daría la casa traba... Va, puede dar la casa trans, puede dar un montón la casa gay, la casa lesbiana, pero nunca va a abrazar un puto, una torta, y una traba y una marica, eh, porque sigue siendo ruidoso, sigue siendo eh, no presentado. Entonces, eh, me parece que es un momento de que radicalizar, inclusive, estas identidades que somos para diferenciarnos. Porque los GLTV también es algo para discutir hoy, ¿no? Esa sigla GLTV, gay, lésbica, trans. Digo, eh, en, en un punto eh, no lo que significa, sino porque fue perdiendo contenido porque Peter Robledo, que es un funcionario joven de la juventud del PRO eh, invitó a los neonazis en la Casa Rosada entonces yo no tengo nada que ver con ese gay entonces está bueno que digamos que somos otro tipo de putos otro tipo de tortas y de trabas y de maricas que no estamos construyendo lo mismo y estamos hablando de un tema de la época porque así como Susy Shock nos dice que se siente traba y así como está todo este mm. movimiento, que cada uno le puede poner el nombre que quiera, me acabo de acordar de Cholulo y de que me gusta el cine <risa> que los autores de una genialidad llamada Matrix una sí. película maravillosa o de sí. violencia, que son los hermanos Wachowski ahora son las hermanas Wachowski ahora son las hermanas Wachowski sí, han mutado también ambas eh, divinas, divinas escuché un un discurso de una de ellas, de la primera que hizo, la, la, la, la primera que se animó, que hizo, eh, primerió en ser trans. Eh, sí, bienvenidos también eso, que, que empecemos a ser productoras de saberes, ¿no? productoras de, comunicacionales también, en esa otra gran batalla que es el lugar que nos dejan eh, y el lugar que desde donde se nos lee a todas las diferencias, ¿no? Ya volvemos con Susy Shock, porque todavía nos falta hablar de Crianzas, que es un libro que está por salir, y de algunas otras cuestiones bien interesantes para ver desde qué punto de vista el tema de los trabas, los trances y demás, nos está describiendo una época que también es una época política. Además de lo que estamos charlando, estamos escuchando las canciones del repertorio de Buena Vida, Poca Vergüenza, de Susi Shock. En medio de la legislatura que nace en tu cerebro En medio de la legislatura que nace en tu cerebro Esa que llena de leche chata la bata de La bata de colectiva. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos. Decimos.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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Hoy les quiero presentar un trío, el Linetsky Trío, que se llama así porque sus tres integrantes llevan el apellido Linetsky. Andrés Linetsky en piano es eh, uno de los grandes pianistas de tango eh, actuales. ¿Sí? Eh, él tiene una orquesta que se llama Vale Tango, y donde allí toca el piano, compone muy bien. Un gran compositor, un gran pianista, y además es un gran arreglador. él es, es el arreglador, el director de la orquesta típica que acompaña a Ariel Ardit O sea, el tipo está en el tango, en... ...en el mainstream, por decirlo de alguna manera... ...porque Ariel Ardita es una de las figuras... ...más populares, digamos... Eh, del, ...del tango actual... ...y por otro tiene un grupo... ...donde experimenta... ...con, con tango... ...moderno... ...con un tango nuevo... ...con nuevas composiciones... Eh, ...por otra parte... ...sigo presentando al trío... Eh, ...Matías Linetsky, trompetista... ...además toca aquí la mandolina... ...es integrante de una banda que se llama Mahatma Dandis... ...que ya escuchamos aquí en El Grito Pelado... ...y por último Bruno Linetsky es clarinetista... ...también toca en distintos proyectos... ...ahora, ellos tres... ...como hermanos, como familia... ...formaron este trío Linetsky, Linetsky trío... ...para hacer la música que se tocaba en su casa... ...ellos son de una familia de, de tradición musical que tocaban música klezmer. O sea, la música del. judía del este europeo, me explicaban que es algo así como el klezmer es algo así como. a la música, como lo que es el irish a la lengua, ¿no? o sea, una una música de judíos del Este Europeos. Eh, y tal es la, la tradición Que la mandolina que. con la que grabaron aquí en este disco. que se llama Herencia Klesmer. viene del tatarabuelo de los Linetsky. Ellos hicieron la música que tocaba en las fiestas. en las fiestas familiares. ¿sí? Y que sus padres tocaban a sus abuelos. y le transmitieron esta, esta tradición musical. Ellos. Fueron al conservatorio, estudiaron, tocan otros estilos. Ahora, aquí la consigna, porque es la consigna familiar, es tocar con sentimiento. Y vamos a escuchar ahora el vals del borracho, que es uno de los eh, temas tradicionales sí, no es un tema anónimo, no tiene, no se sabe por lo menos cuál es el autor, eh, pero que el abuelo Linetsky les contaba a ellos sobre un, un borracho que allá en Rusia tocaba el violín eh, y hasta caer, hasta caer, borracho perdido. Vals del borracho, el Linetsky trío del disco Herencia Class. Esto fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a decimo. decimo. www.lavaca.org. Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento. decimo. Ojos que ven, corazón que siente. decimo. Simú hoy es un programa sobre tantas cosas, sobre canciones, sobre cultura, sobre arte, sobre identidad, sobre política, porque estamos con Susi Shock, artista a la vez traba y Sudaka. Sudaka, y un día que te pregunté, "Che, vos, ¿qué sos?", me acuerdo que me dijiste, "Y colibrí". Ah, <risa> género colibrí. Género colibrí. El colibrí es un pajarito de muchos colores. Que vuela para atrás, para adelante, Ajá, para arriba, claro. para abajo, es el único pájaro que puede hacer esas cosas como las que uno prevé en un helicóptero, por ejemplo. Claro. Es un... Sí. Es, es mi forma también de, de pelear adentro de todo esto, que a veces es tan rígido, porque también hay el, hay algo del activismo y de lo político para pensar... Claro, digo Antes te decían, sos hombre o mujer. Claro, y te, de, después es hombre y, mujer, y, y, o Y gay, también para o... evitar también la... la si Yo soy colibrí, soy colibrí es la etiqueta sí, sí, sí. insólita ah, diría María Galindo no claro, claro, claro. siempre hay que hacer lo insólito sí. a uno le permite abrirse es algo también ah, del sí, orden sí. de lo poético y que necesitamos metaforizarnos para huir de esto y para salvarnos algún sentido de todo esto sino es como que es, es muy cruel cada vez más entonces me parece que tenemos que la metaforizarnos nos corre de un lado me parece que también abre el juego a, a, a vincularnos de otra manera no Ahora, ya vamos a hablar de las metáforas y de la poesía, porque me parece que es bien importante a partir de un programa de radio y un libro uh -huh. que, que está por salir. Pero vos sabés que estuve en Mar del Plata cubriendo uh -huh. los temas de femicidios, a partir de lo de Lucía. Sí. Y en Mar del Plata me decían, y claro, lo que pasa es que está toda la zona roja, que son las trabas, trabas travestis, sí. y que ejercen la prostitución y además que tienen que ver con lo delictivo. Entonces, esa es la imagen. Eso en Mar del Plata existe realmente. A la vez es una imagen creada cuando uno adjudica absolutamente a todos la misma cuestión. Pero ¿cómo ves esta cuestión de lo que significa hoy ser traba, pero a la vez en ese ambiente donde muchas de las chicas o están ejerciendo la prostitución, probablemente sin quererlo, porque muchas que pueden... Mm. Buscan otra cosa. Sí, están sobreviviendo, digo, me parece que, digo, todo, todo eso que no elegís, eh, porque no se te permite otra o, o, o, un montón de otras posibilidades, de estudiar, digo, eh, crearte en tu hogar acceder a la salud, poder alquilarte una casa como cualquier persona que puede presentar un... como se dice, un alguien que, que salga de garante eh, nada de eso está en la lógica y en la realidad traba, trance entonces, digo, me parece que sobrevivir dentro del sobrevivir eh, vamos a... a utilizar todo lo que la sobrevivencia nos permita de igual manera yo antes de pensar eh que no es negar la posibilidad de todo lo delictivo alrededor, ar, alrededor de, de, de algunas cuestiones que es esa misma sobrevivencia yo creo que cuando, cuando una traba delinque hay por lo menos como 10 delitos que se han sucedido antes con ella Bien. esta sociedad claro. la producida así que la verdad que yo frente a eso eh, siempre siempre necesito seguir pensando esta sociedad expulsiva, necesito pensar esta sociedad punitiva, necesito pensar no eh, en, en las recetas morales, desde donde también discutimos hasta la prostitución a veces eh, entonces eso, me parece claro, que y, y, y, y aclaro velozmente, Susi, otro detalle que es que cuando yo menciono esto es más que nada por ese aspecto que no es el que vos estás reflejando, pero que a la vez está rodeado de policías, claro. bueno, varones, de jueces oh, varones y demás oh. que fomentan y cubren estas estas cuestiones. Loana ¿sabes? también decía bastante cuando hablaba y discutía, por ejemplo, los medios de comunicación, que son los grandes formadores o deformadores de, de, de, de la realidad o de los sentidos, ¿no? que, que no... no ...como cuando pensamos una traba... ...pensamos una mujer trans... ...nunca nunca la pensamos... Eh, ...que hay en el medio otra opción... ...que no sea Florencia de la B... ...como esa diva... Claro. ...¿no?... Eh, ...mainstream... ...o... Sulma eh, Lovato ...con toda esa cosa de carga también... ...de especie de bufona de la corte... ...del que todos se ríen... ...del que todos pueden... ...tener el derecho... ...también de, de bufarse... Porque, ...porque... ...representa... ...un montón de otros márgenes... ...entonces... Eh, ...en el medio parece que no hay otra posibilidad... ...de ser traba trans... Eh, porque bueno porque no seguramente hay muchas cosas que seguimos sin acceder esa misma belleza que tenemos para producir sigue todavía en catapultas digamos no claro. catacumbas y de repente eh, y si no hay algo de ese medio que no permite que aparezca otra cosa que aparezca otra cosa que fomente otra cosa que dé cuenta otra cual tengo que preguntar algo práctico a ver a ver vos viajás y todo, sí. entonces, a mí, porque a mí me piden el DNI cada cinco minutos, sí. me miran, quién sos, qué sé yo, sí. ta, ta, ta, viste que hay una cosa estatal un poco densa. Y aparte como... de policial, porque te despide gendarmería y te recibe gendarmería en los Ponga aeropuertos. El dedo. ¿sí? Hay una cuestión con esto, hasta para entrar a sí. cualquier eh, entidad sí, pública, sí, sí, que sí, te sí. piden el DNI, el coso, te dan una tarjetita que la tenés sí. que poner, después como un molinete, cosas raras, entonces, a vos, eso... ¿Te, ¿Te chocan a vos con esta cuestión? ¿Te molestan? Yo empecé a viajar al exterior con mi oficio. Entonces, digo, yo voy muy empoderada, de hecho no tengo, soy de las que no tienen el documento porque, porque no me representa, no quiero ponerme eh, mujer porque no me lo siento eh, entonces la verdad que como siento que es una cuestión administrativa lo veo desde ese lado, pero porque tengo un empoderamiento, a mí no me cuesta, no. entiendo aquella que no puede al, ir al dentista porque no quiere que la nombre de varón, a mí no me produce nada, pero porque la verdad que la que se va es Susy Jock, la que, la que a la que recibe en otro país es a Susy Jock a la que miman, mi mano. o sea yo voy, en, voy desde un privilegio que me empodera, en todo caso, así que la verdad que lo que puede hacer un cana que me mire mal porque no entiende su problema el cana que se sigue quedando en ese lugar gris de cana mientras yo divina voy a, a cantar, el lugar que por más que me haya mirado rara, o sea, la verdad que es desde otro lado, pero tiene que ver con este mismo empoderamiento. Y todo esto que vos mencionabas del abrazo de los chicos, de ser querido y demás, tiene mucho que ver con crianzas, que es crianzas. una palabra que sintetiza mucho de tu trabajo. Que es una palabra que, que descubrí en Brasil, no casualmente, que es el modo en que llaman a los niños y a las niñas, que me, me enamoró precisamente por esa cosa de la metáfora que estábamos hablando también, ¿no? porque dejamos de pensar sujetos y sujetas y estamos pensando acciones, crear la acción de criar, o sea, traemos algo a criar... ...nace algo a criar, como un proceso, un camino... ...inclusive la posibilidad de pensar también... ...que no es un proceso solitario solamente de esa mamá y ese papá... ...sino de toda una familia que ni siquiera puede ser la sanguínea... ...sino que puede ser una tribu, ¿no? Pensar la responsabilidad como, como tribus de... ...criar y de abrazar esas crianzas... ...esto es libro, empezó siendo un programa... ...no casualmente de la, de, de la vaca, de la cooperativa... Que, ...que tuvo un recorrido hermoso y lo sigue teniendo... ...porque de hecho pueden acercarse a las páginas de Mu... Y, ...y sacarla y, y repartirla como viene sucediendo... ...un montón de capítulos de esta tía Traba... ...que le habla a su sobrino... ...o con la excusa de hablarle a su sobrino... ...en realidad está hablando de una sociedad... ...porque de repente se encuentra hablando con un vecino... ...con la mamá de una... ...de la compañerita de la escuela de, del sobrino... ...con una maestra, etcétera... ...bueno, eso... ...una propuesta de libro hoy... ...convertido en libro otra herramienta más para seguir discutiendo y desde el arte desde la literatura desde los dibujos es unos dibujos bellísimos para, para ahí para que lo tengan para que suma a este debate esta noche no tengo miedo las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila esta noche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 No tengo miedo. Me llora mi niño en la aurora. Salado es su despertar. El gallo recuerda la luz. El grillo raspa la oscuridad. No hay sombra mi niña en la aurora acuno tu despertar en ti tu aliento mi voz y lando la noche se va afuera el agua está sola galopa en su manantial las aves intentan el sur Danzando en una espiral, un rayo se inclina en la alcoba, mi niño te invita a saltar, el día asoma su color, mi niña te invita a saltar, mi niño te invita a saltar. Ai, que dos o tres besos te hagan de cuna Ai, que a través de tus ojos se pierda la bruma Chiquito, chiquita Ai Que se escribe ese cuento bien grande bien tibio ay que nos arme un paisaje de un mundo más divino chiquito chiquita chiquito chiquita ay. www.lavaca.org